Ahí está la mañana de este miércoles 25 de julio en Radio Quermes Y en la mañana de Radiocracia recibimos a la compañera Mari Servino una vez más. ¿Cómo te va, Mari? Buen día. Hola, buen día, Berto. ¿Cómo estás? A muy, vos y a toda la audiencia. Muy bien, entusiasmados, Mari, hoy, porque la sí. verdad es que la mañana está muy agradable a pesar del frío que, que vivimos, justamente lo que corresponde, porque es invierno. Pero es un lindo día. El sol está pleno, así que eso nos da un poco de energía, ¿no? Este, indudablemente. Así que bueno, sí, aprovechar el solcito más allá de todas las vicisitudes que, que vienen este, sobre este contexto tan especial en el que vivimos, ¿no? Definitivamente, Mari, son épocas este, álgidas, si se uh -huh. quiere, pero también de mucha esperanza, de mucha lucha, eh, mu Así muchas es. demostraciones realmente que son este, ejemplificadoras uh -huh. desde el mundo de las féminas, Mari. Así es, justamente yo no quería, mmm, no quería hablar de otra cosa que no fuera de esta lucha tan profunda que venimos llevando adelante desde los movimientos de mujeres, como es la, el logro de la legalización y despenalización del aborto y digo yo, lo, yo no voy a hacer una reflexión basada en, en lo jurídico, ni en lo legal, ni en lo científico. Simplemente lo voy a hacer desde mi sentido común y desde mi militancia por, por la lucha en la conquista de los derechos de las mujeres porque estoy convencida y de que esto es un derecho para todas las mujeres que nos debe aún la democracia. Y no puedo dejar de, de mirar, ante toda esta lucha, con todos estos debates que venimos siguiendo, que se han dado a nivel parlamentario, no, no puedo dejar de mirar, te decía, eh, cómo, ha, cómo ha cambiado el contexto en la sociedad, ¿no? Porque antes, hacia la sola mención de la palabra aborto, había una, una censura generalizada, ¿no? Y hoy este, se, ha, se ha impuesto, se ha impuesto este debate y, y se habla de aborto en todos los lugares, en las escuelas, en las reuniones, en los centros de salud, en los centros de, de, de, de, de reunión, en todos lados, en las casas. En las casas. En la radio, en la televisión, bueno, nada quedó afuera. ...de esta marea verde, como se la llama, la llamamos... ...y, y lo que implica todo eso, ¿no? Porque yo quería mencionar, mira ...algo que nos pasa habitualmente nosotras... ...vos sabés que, que yo, junto con muchas de mis compañeras... ...pertenecemos a la colectiva feminista y abolicionista... ...Todas somos Andrea... ...y realizamos todas las semanas reuniones... ...reuniones con, con, la gente, con las mujeres de los barrios... Y, y a través de, de este gran debate, gran, eh, en las reuniones salta inexorablemente la experiencia y la vivencia de cada mujer. Ninguna, te puedo asegurar que ninguna, deja de contar así en forma absolutamente espontánea eh, haber vivido una experiencia, eh, ella, su hermana, su amiga, su madre, su vecina, eh, a, con un aborto clandestino, ¿no? Y, y esto que digo que a lo mejor durante muchísimos años lo han tenido callado, no lo han podido contar, porque también se ha tratado de eso, ¿no? de cargarnos sobre nuestras espaldas la culpa y, o la vergüenza, entonces este, cómo ahora de manera tan espontánea como decía, surge el relato ¿no? de cada mujer eh, contando una experiencia vivida, y, y yo digo, ¿no? reflexionando un poco sobre todo esto, ni los varones, ni las leyes, ni los médicos, ni la iglesia, son quienes hacen nacer niñas o niños, somos las mujeres quienes, ante ese compromiso vital que, es este, que implica la maternidad, decidimos sí, si o no parir y gestar. Y, y somos entonces las, las únicas que podemos y debemos tomar nuestras propias decisiones de vida. Y que de todas maneras las tomamos, aunque, aunque nos juguemos la vida muchas veces en eso, ¿no? Cuando hablamos de, de los abortos clandestinos. Y porque esto de, de que más allá de ese impedimento legal y la criminalización ¿no? que tenemos las mujeres en relación al aborto y la condena religiosa, sobre todo, cómo se ha alzado así ese mundo de transgresiones, pero una auténtica diferencia de clases que divide a las mujeres porque están las que pueden asistir a abortar con todas las garantías y están las que no tienen más remedio que correr el riesgo de morir por un aborto. Por un Así aborto que, clandestino e clandestino, inseguro. Claro que sí, inseguro. Y, y esto de pensar ¿no? el embarazo como, como que es una contingencia, como dice Dora Barrancos, que no puede ser una fatalidad. Y entonces legalizar el aborto es un paso trascendental, pero más que nada para obtener una sociedad equitativa, igualitaria y finalmente más humana también, ¿no? porque se trata, en nuestro caso sí, de defender la vida, la vida digna de ser vivida. Así que yo creo que más allá de, de lo que se decida en el, en el Senado, en dos semanas más, este, el debate, esta construcción que se, ha, que se ha instalado no va a terminar con, con la votación, ¿no es cierto? Va a ser un desafío para seguir velando por la efectivización de los derechos de las mujeres y como cada una de las conquistas ¿no? que hemos logrado a través de las luchas y en eso el feminismo tiene una larga experiencia. Definitivamente, Mari, mientras hablas veo a través de la ventana del estudio pasar a una, a una niña prácticamente, te diría, una puber con su pañuelo verde atado sí, a la mochila. eso es maravilloso, la... yo... La discusión se ha instalado profundamente, profundamente y, y como y decís no terminará el 8, el 8 claro de agosto que no, no termina. Claro, nosotras asunto. sabemos que no termina el 8, pero será una gran conquista. Y esto que vos mencionás es maravilloso porque no hay que dejar de resaltar cómo se ha sumado toda la juventud en esta, en esta lucha. ¿no? Eh, la, las jóvenes y los jóvenes han tomado el pañuelo verde como bandera. Y, y están este, aportando toda su energía a esta, a esta lucha. Y mirá, yo el otro día, ayer o anteayer, cuando tomé el colectivo, había, yo subo con mi pañuelo, por supuesto, y veo cuatro chicas en el colectivo que iban repleto eh, con los pañuelos verdes y yo dije, wow eh, realmente emocionante. Para mí es emocionante y esas miradas que nos que nos dirigimos, ¿no?, cuando llevamos el pañuelo y nos encontramos sin conocernos, eh, esa mirada de, de decirnos, bueno, no estamos solas, acá estamos, la lucha continúa. Así el, el, la, el, el sumarse de toda esta juventud eh, ha sido maravillosa, y, pero por supuesto eh, siempre digo que esto es producto de una siembra, de una siembra previa, profunda, sostenida, constante durante décadas de todas las mujeres que nos antecedieron y de las demás que después tomamos la posta y que hemos venido durante años abonando, abonando el territorio este, con un montón de estrategias, eh, de argumentos, de, de, de información clara, de hacer alianzas muchas, muchas veces, pero bueno, las mujeres somos paridoras de estas cosas, entonces... Obviamente que tenemos el derecho de exigir a las senadoras y a los senadores que voten a favor de los derechos de las mujeres. Este, simplemente eso, más allá de que hemos escuchado argumentos de toda clase eh, de parte de, de los grupos que se oponen, eh, rayan muchas veces en lo inverosímil o en lo patético, ¿no? cuando escuchamos tantas barbaridades y muchas falacias sobre todo, pero no sé, apostemos a que, a que la ley, que será ley y, y sí, nosotras por supuesto que llevamos el pañuelo y la consigna con absoluto orgullo y esperemos, y sabemos porque lo vemos, viste, que, que se multiplica en todos los rincones del país y bueno, eso nos da la esperanza la esperanza verde de esperar con mucha ansiedad y con mucha expectativa eh, la decisión de senadoras y senadores para que La, el aborto legal sea una, la despenalización, que se logre la despenalización, que nos quiten esa culpa. Yo escuchaba el otro día, entre tantos debates, la palabra de Pino Solana que decía: hay que sacar a las mujeres del código penal. Mira qué simple. Qué sencillo. Claro, tan sencillo como eso. Eh, hemos escuchado tantas argumentaciones, ya me parece que que no tienen razón de ser, ¿me entendés? Yo creo que las senadoras y senadores eh, ya tienen que tener una, una posición tomada cuando te, te dicen y escuchamos que hay 11, que hay 10 que están indecisas, indecisos, yo no lo creo yo creo que ya la decisión está tomada no se animan por ahí a decirla públicamente o están especulando, vaya a saber con qué pero nada, esto de... Muchos, muchos sectores que se han este, ya eh, manifestado como la, las artistas pampeanas ayer y otros sectores de la sociedad que se manifiestan en, en cartas y en, en, en exigencias para, eh, también para pedirle ese compromiso a, a los senadores y a la senadora de, de nuestra provincia ¿no? eh, así que bueno, nada esa reflexión de, de que más allá de lo que pase como te decía recién eh, esto ya no va a, no va a ser como, como antes, ya se ha instalado en la sociedad eh, esta lucha y esta conquista y sin duda alguna que sabemos que tenemos que seguir adelante, la sociedad no va a ser la misma después de esto. No, no, no definitivamente no hay marcha atrás, Mari. Así es. Así bueno. que. Bien. Bien, que sea ley entonces. Que sea ley, compañero. Ahí está. Muchísimas la, gracias, Mari. A vos y a toda la audiencia, hasta la próxima. Gracias. Un, un abrazo gigante y un agradecimiento a Mari Servino. Su mirada, la experiencia en, en la voz de Mari Servino y este, la mirada justamente que recoge la experiencia de todo un movimiento femenino.